En la vida, nosotros vamos a luchar. Solamente aquellos que ven la lucha como una inconveniencia son los únicos con el derecho a perder. El resto de nosotros vamos de victoria en victoria. La fe no es creer, porque todo el mundo puede creer. La fe es lo que tú haces con lo que tú crees. Es la acción que garantiza tu éxito. Es que con Dios todas las cosas son p o s i b l e s Hola, esto amigo Johnny del Valle. Qué placer poder compartir contigo estos momentos. Lo encuentro un privilegio poder compartir contigo y te doy la s gracia s por tomar de tu tiempo para escuchar esta programación. Esta es mi primera grabación para iTunes, pero por años Dios me ha dado el privilegio de compartir a través de programación radial、eh, un mensaje que ha ayudado a las vidas a ser transformadas. Lo hago porque en una etapa de mi vida. Yo también necesitaba mentores, necesitaba contenido que me ayudara a hacer sentido de la vida en este tan cruzo de la vida, tratando de hacer mis sueños una realidad. Yo creo que tú y yo tenemos muchas cosas en común, y una de ellas es que tenemos grandes deseos y queremos ver nuestras vidas prosperar en todas las áreas. Por lo tanto, disfruta el contenido de este primer programa y te voy a darme información para que tú puedas contactarme y también、pues, puedas escucharme tempranitos por las mañanas a través de la frecuencia que inspira fe. Vamos a ese contenido, esténse en mis oraciones, abrazos y recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Acerca de cómo mi vida se desarrolló en estos pensamientos que comparto, es, es porque. Siempre he tenido una observación acerca de qué es lo que hace las personas prosperar o llegar al éxito. ¿Será que para algunas personas es fácil y para otros no?、Pero、yo me tuve que confrontar con muchas cosas difíciles en una temprana edad, una siendo que mi educación fue un poquito floja. En una temprana edad me dijeron a mí que yo no iba a poder alcanzar lo que otros pueden alcanzar porque era diferente. Mi mente, mi, mi mente trabajaba totalmente diferente. Yo veía las cosas al revés, ¿no? eh, leía muy fluyente. Este, bueno, tenía unos cuantos problemitas de esa manera. Pero este, gracias a Dios por mis padres que creían en, en mí, creían en Dios, que Dios podía hacer cosas maravillosas. Y con esfuerzo y valentía, cambiando esa perspectiva de mente, poco a poco desarrollé la valentía de creer. Mira, y esto es lo más difícil de creer. Que yo lo puedo hacer. Eso es, eso es lo más difícil. Y, y recuérdate esto: que los pensamientos que nosotros tenemos son las semillas de, de, nuestra, de nuestra vida. Y vamos a desarrollarla. Van a coger raíces y, tarde o temprano, van a dar fruto. Considera esta idea: la tierra. La tierra no le importa qué clase de semilla tú le s i e m b r a va a dar la cosecha según la semilla que tú pones. Tú puedes sembrar maíz, sembrar aguacates, sembrar mangos, pero va a darte la semilla que tú siembras, te va a dar el árbol y te va a producir el fruto. Asimismo, tú puedes tomar una semilla de una planta mala, de una planta venenosa que existen por ahí, y la tierra todavía va a producir en abundancia según la semilla que tú siembras. Considera esa idea. Considera que nuestras mentes son tierra f é r t i l para ideas, pensamientos. Y esos pensamientos que tú tienes en el día de hoy cogen raíces y dan fruto. Y a lo mejor hoy en día tú estás cosechando fruto de, de, de semillas que fueron sembradas mucho tiempo atrás. Me recuerdo que、eh, en mi niñez, pues fui víctima de, de esa clase de abuso que hacen los jovencitos, que, que llaman sobrenombres y, y este, hacen. A los otros inferiores sentirse mal. No es que somos inferiores cuando eso nos pasa, pero nos hacen sentir de esa manera. Y en nuestra psicología no sabemos lo que está pasando, y lo que está pasando es que hay ideas siendo sembradas en nuestra mente. Entonces, cuando tiene que confrontar un reto, un problema, una circunstancia difícil, te recuerdas de estos pensamientos, da fruto esta semilla que tú no puedes, que no puedes alcanzarlo, que quien tú crees que tú eres. A través de esos pensamientos aguantan tu fe. r e c u é r d a t e que la fe es acción, la fe no es lo que tú crees. Tú puedes tener todo eso en tu mente. Yo me recuerdo sabiendo la información, sabiendo que yo podía vencer, que si otros lo podían lograr, yo también lo puedo lograr. Yo no tengo nada diferente que, que los demás. Tenemos las mismas oportunidades y no podemos e s f o r z a r l o s de la misma manera. Tenemos las mismas 24 horas del día. Es lo que tú haces con tu vida. Que se manifiesta, sí. Y yo tenía esta información, había leído libros, había ido a seminarios y todavía no había visto los resultados en mi vida.、Y、a lo mejor tú te encuentras con esa misma frustración y, y puede haber éxito en algunas cosas, algunos cambios si te e s fuerza. s Y es porque esto es un mover constante. Tiene que con constantemente、eh, renovar tu mente, condicionarte, sí. Porque esto no pasa de la noche a la mañana. El único cambio que pasa en el momento que tú tomas la decisión es que tú cambias tu mente y cambia la dirección de tu vida. Por eso es que las decisiones son tan importantes. En el momento que tú tomas una decisión, tú puedes transformar tu vida para siempre. Pero este, el, el resultado de esa decisión va a tomar esfuerzo y va a tomar tiempo. Y, y por eso, pues, yo pensaba que yo no podía, porque. Eh, no me daba suficientemente el tiempo, quería las cosas de la noche a la mañana. Y yo creo que a lo mejor tú puedes también este,、eh, sentir de esa manera a veces, ¿verdad? Que, que quieres las cosas lo más antes posible. Y creo que pasa entonces, convertimos nuestras oraciones en súplicas en vez de conversaciones con Dios. Y estamos, Señor, por favor, ayúdame, cámbiame o cambia a esta persona. Y estamos orando. Equivocadamente, deseando las cosas equivocadas. ¿Por qué? Porque queremos ver los resultados lo más antes posible. Pero yo vengo a decirte en el día de hoy que hay una manera que tú puedes desarrollar en tu mente, sembrar nuevas semillas. Y a lo mejor hay semillas malas, ¿sí? En tu mente y, y cosas en tu pasado que te puedes recordar. Pero yo quiero,、eh, antes que, que terminemos en el día de hoy, te quiero dar unas maneras prácticas, una manera práctica, un ejercicio, un reto. Que tú puedes usar para combatir lo que ha sucedido y, y así poder ver resultados. Te digo, te, te, te puedo retar y, y puedo tirarte esto con grande confianza: que en los próximos siete días tú puedes ver un resultado extraordinario en tu vida. ¿Lo crees? Bueno, si tú lo crees, lo puedes alcanzar.、Pero、quédate aquí escuchando porque este, eh, eh, es bien necesario que tú sepas. Que es importante los pensamientos que tú tienes. Y tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar el primer paso. Yo te puedo dar eh, eh, 100 pasos para tomar, para llegar al éxito, pero ¿sabes qué? Si tú no tomas el primer paso, no vas a coger el segundo.、Eh, ya, ya esto yo lo he visto, lo he compro comprobado con mi propia vida. Yo le he enseñado a personas los, los, los tres primeros pasos para tomar, y, y 100% de los tiempos, cuando no cogen el primer paso, No cogen el segundo paso. Y, y esto es lo triste: que hay personas viviendo con grandes deseos, porque tú tienes grandes deseos, pero no los ven manifestados en su vida, porque los pensamientos que han sido puestos en, en su mente han cogido raíces y ellos dudan, dudan que es para ellos esa linda victoria que, que, que pueden contemplar en su imaginación. Pero hasta el día de hoy, Eso dura, porque vamos a hacer el trabajo, vamos a tomar una decisión y este, prepárate, porque tu vida nunca va a ser igual. Porque había una vez en mi vida donde no p o d í a controlar esos pensamientos y no sabía que tenía la habilidad de controlar esos pensamientos. Y、eh, es, es lo único que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que tú puedes hacer en los próximos siete días? Y cuando tú cojas este reto, yo quiero que eh, considere. Eh, Enviándome un texto, decirle que, que lo está haciendo.、Uh, yo te quiero apoyar en oración, en consejo, lo que necesita.、Uh, también tengo pues, mentores que te pueden ayudar en diferentes áreas, pero quiero que, que tomen los próximos siete días para que conscientemente tú puedas sembrar semillas. Y mira, hay una escritura en la Biblia donde dice que、uh, este, hubo、uh, alguien que quiso ser una maldad. Y, que, y se sembró cizaña juntamente a, al trigo, ¿sí? Y, ¿Y qué es lo que pasó? Pues crecieron los dos juntamente.、Eh, la cizaña y el trigo crecieron juntamente. Y el dueño de la propiedad se le fue preguntado y, y, y le dijeron: ¿Qué tú quieres que, hace, que hagamos? ¿Rancar a r la cizaña? Y dijo: No, no, porque si arranca la cizaña, juntamente se puede ir el trigo. Escúchame bien, ¿sabes lo que eso quiere decir? ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que hay semillas positivas sembradas juntamente a las negativas. Y las negativas, aunque tú no lo creas, pues si tú las arrancas, este, puede también llevar con ella cosas buenas. ¿sí? Entonces,、eh, ahí es que nosotros podemos probar en nuestra vida que no hay mal que por bien, por bien no venga, que hay cosas en nuestra vida que consideramos. Eh, si fuera posible, h u b i é r a m o s cancelado esa idea, ¿sí? o, o no hubiéramos permitido esa etapa de nuestra vida, pero vino para hacerte más fuerte, aunque no lo creas. No muevas eso. Lo que tenemos que hacer es distinguir la diferencia entre el trigo, el trigo y la cizaña. Y cuando、eh, esto se nota simplemente cuando da su fruto. ¿Y cuándo es que da su fruto? Bueno, un pensamiento negativo da su fruto al momento donde tú eres retado. O donde quieres hacer algo nuevo, o quiere s usar tu fe y te frena, porque dice, no, no ahora,、eh, este, o estoy muy cansado, o yo trabajo demasiado de fuerte para hacer nada extra en mi vida, o este, nadie me entiende, o、eh, yo pues, no tengo suficiente experiencia.、Eh, hacemos cualquier excusa, cualquier excusa un,、eh, viene de la raíz de un pensamiento negativo. ¿Ok? Ese es el fruto de pensamientos negativos, excusas, vagancia, este, perspectivas negativas. ¿sí? Y cuando tú conscientemente, si tú pones atención y conscientemente empiezas a ver esto, empiezas a, a contemplar cuando sale esta semilla, este, bueno, tú puedes、uh, recordarte de las semillas positivas y sembrar nuevas semillas que sobreabunde. n Eh, lo, lo bueno, ¿sí? Esa es la escritura que donde、uh, habita la maldad sobreabunda la gracia. Tú y yo tenemos el control de h c e r esto. un papelito, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Tú, yo quiero que tú consigas un papel o una index card, si es posible. Yo quiero que tú escribas tres poderosas ideas. Tres ideas positivas. Y ahorita te voy a decir cómo cualificar estas ideas. Pero vamos a hacer un ejercicio. Los próximos es, siete días y vamos a ver un resultado extraordinario. Y, y tú vas a ver la diferencia. Algo, nuevas capacidades van a ser despertadas dentro de ti y tu vida nunca va a ser igual. Considera que las cosas simples muchas veces son las más poderosas y a veces no consideramos hacerlo porque decimos, no, eso es tan simple o lo hago después. Pero te voy a dar un tiempo para que tú consigas. Este, el s t e e tiempo para hacer esto, que considere estos pensamientos, que si esto te ha llegado a ti a estos momentos es porque yo considero que no hay coincidencias, porque si Dios quiere alcanzarte y darte una manera de salir de donde estás para llegar a donde tienes que ir. Es una condición de nuestra sociedad, una enseñanza que ha sido d e p o s i t a d o en nosotros que las cosas tienen que ser difíciles. Que tiene que pasar por problemas grandes, dificultades. sabes, las dificultades van a venir, los retos vienen. Pero no es porque la vida es difícil, es porque esas son oportunidades para uno crecer. No lo podemos ver de esa perspectiva a menos que estamos condicionando nuestras mentes con los pensamientos que fortalecen las semillas en nuestra tierra fértil, en, nuestra, en lo que e s nuestras mentes. Entonces, tienes ese papelito ya para escribir esas tres ideas. ¿Cómo tú vas a cualificar cuáles son las ideas que tú vas a tener por estos próximos siete días? A lo mejor, pues、eh, yo te pido que, aunque sea, escriba tres, pero a lo mejor tú tienes más o menos. Está bien, empieza con lo que tienes y a lo mejor, pues, puede añadirle、eh, durante estos días. Pero, pero esta es la práctica. Si quieres este, cualificar estas ideas, puedes empezar con, con pensamientos、eh, como todo lo puedo porque Dios me fortalece. O、uh, puedes decir algo como: Esta es una de mis favoritas. Los mejores días de mi vida están por delante y este es el primero de ellos. Y a lo mejor está pasando por un reto específico y necesita un pensamiento que te ayude, que te fortalezca.、Y、a lo mejor es algo con tus relaciones. Y tú puedes escribir algo como: Dios me está ayudando a, a ser una mejor persona, a, a comunicarme mejor. Este, este, este reto es para yo crecer en amor. Estoy creciendo en amor todos los días. Pues escribe algo, pero algo, algo propio. A lo mejor está pasando por momentos difíciles financieramente. Puede s escribir algo como: Yo nunca voy a pasar por esto otra vez. <ríe> o Dios me está dando la fuerza para poder aprovechar la vida y, y tener en abundancia para ayudar a otros. Sí. Sea lo que sea, que sea un pensamiento, que no solamente sea un ejercicio, que tú nada más cojas mis palabras y ya, pero coge tu tiempo. Y, y si, tienes, si no tienes tiempo ahora mismo, mientras estás escuchando esto, pero, pero esta tarde, antes que te acueste, coge estos pensamientos y a lo tuyo. Y ese es el primer, paso, el primer paso, escríbelo. El segundo paso es lleva este papelito por donde quiera que tú vayas. Y cada vez que tú, cons que tú consigas. A que estás pensando negativamente. ¿Y, ¿Y cómo tú lo puedes notar? Bueno, te sientes debilitado. Cuando te sientes cansado, no, no, de, no porque trabajaste físicamente fuerte, pero, pero tu mente、eh, está buscando una manera de re relajarse. Está buscando un dulce. ¿sí? Está buscando algo que、eh, en esos momentos es la manera que la mente te dice: este, Estoy cansado.、Eh, es, estoy、ah, pensando que, que no puedo más. En esos momentos, tú sacas ese papelito y tú lees y a f i r m a esas ideas. Es como cautivando la tierra donde esas ideas van a ser sembradas y sigues sembrando esas ideas. ¿Tú sabes lo que va a pasar en los próximos siete días si tú practicas esto? Vas a empezar a notar de antemano cuándo es que se levantan los pensamientos negativos y vas a poder entonces, pues, confrontarlo. Y, y además. Ya ahorita no vas a necesitar ese papelito más, pero esas ideas van a automáticamente levantarse. Y por cada idea mala, pues tú le vas a contestar a la vida con tres ideas buenas. Practica esto. Y esto es condicional. Ahora mira,、eh, tú lo puedes hacer por los próximos tres días, los próximos siete días, y va a tener resultados. Te va a sentir fortalecido. Pero esto es un trabajo constante. No es simplemente hacer esto una vez y ya se acabó. Me sentí bien, qué rico. Mira, eh, eh, lo hice. No, tenemos que diariamente condicionar nuestra mente. Por eso es que yo te invito a que me acompañe en estas programaciones. Que continúe con estos programas. Que si necesita ayuda, si necesita un mentor, que, que de verdad hagas el esfuerzo para conseguir que, que tú te mantengas con esta información enfrente de ti, ya sea semanalmente o diariamente. Pero es como nosotros decir: voy a ir al gimnasio un día todo el año y voy a hacer todo el ejercicio necesario y voy a estar fuerte y saludable por el resto de mi vida. No, no, no trabaja de esa manera. Tú tienes que diariamente condicionar tu vida. Y si tú practicas esto por los próximos siete días, te, te animo a que tomes el próximo paso, el tercer paso, es hacerlo por 30 días. Sí. Y así tú vas a ver que se fortalece aún más en tu vida. Y, y mantén,、eh, mantén una postura de esperanza, porque t u más grandes es e e s p e r a n z a más g r a n d e es tu esperanza, más g r a n d e es la fortaleza, la fuerza que tú necesitas en el día de hoy para tomar la acción. Y esa, así es la manera que trabaja nuestra fe. Si tú has encontrado esta programación, este, bueno, algo que, que te ha ayudado a ti. Pues te invito a que me envíe un texto y, y déjame saber si t i e n e preguntas, comentarios o peticiones al 352-593-0095. 352-593-0095. Y también te invito a que me acompañe a través de la frecuencia que inspira fe de, de martes a viernes, de seis y media de la mañana a ocho de la mañana. Es una manera este, perfecta para empezar tu día. Es, es el tiempo este de los Estados Unidos. Y si no, pues consíguelo nuevamente en johnnydelvalle.com o en renuevo.com. Pero esos enlaces están ahí en johnnydelvalle.com para más información y más recursos. Quiero ayudarte, quiero participar. Y yo lo hago con tanta pasión porque había una vez en mi vida donde yo necesitaba a alguien, yo necesitaba un apoyo. Yo pensaba que yo no podía. Y cuando este, conseguí apoyo, vi que, que me ayudó a cautivar estas ideas. A confirmar que yo no estaba loco, que estos sueños y deseos no son locuras, sino que son parte del desarrollo de mi vida y que Dios tiene algo maravilloso para mí.、Y、por lo tanto, pues mantente conectado y no te sientas con pena para nada. Nuevamente, el número para enviarnos un texto es el 352-593-0095. Y si quieres escuchar esta información de nuevo, pues lo puede hacer en johnnydelvalle.com y consígueme a través de las redes sociales. Ha sido un placer poder compartir contigo en el día de hoy y te veré la próxima vez en esta programación. Y, y quiero, quiero que, que tú llegues a tu éxito. Recuérdate que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, que todas las cosas son posibles. Sí. Nos veremos la próxima vez. Chao.